Evalúan la incorporación de carriles exclusivos de micros en calle 7. La Municipalidad de La Plata realizará una prueba piloto para evaluar la incorporación de carriles exclusivos de transporte público sobre un tramo de la avenida 7. Desde la Secretaría de Planeamiento indicaron que las calles donde se podían entrar a prueba los carriles serán de 54 a 50. El segmento horario previsto para la implementación será de 11 de la mañana a 1 de la tarde, contando el armado y desarme de la estructura temporal. Durante este tiempo se dividirá el tránsito en la encrucijada de 7 y 54, desviando los vehículos que se movilizan por 7 en sentido descendente hacia 54. Comenzó la construcción de la nueva planta potabilizadora de la región. El gobernador Axel kisilov encabezó este jueves el acto de inicio de las obras de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua que beneficiará a vecines de La Plata, Berizo y Ensenada. Ubicada en la localidad de Punta Lara, reemplazará a la planta Donato Gerardi, que quedará como refuerzo y producirá 10 millones de litros por hora, mejorando significativamente el servicio de agua corriente en la región capital. Un servicio que informa más cerca. Personas privadas de su libertad realizaron una prueba para ingresar a la ULLP. Las unidades 1 de Olmos, 8 de Los Hornos, 9 de La Plata y 31 de Florencio Varela Todas dependientes del servicio penitenciario bonaerense participaron de un curso intensivo de capacitación en matemática, prácticas de lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, el cual brindó la UNLP a través de la plataforma virtual Zoom. Cerca de medio centenar de personas mayores de 25 años y que no pudieron finalizar la escuela secundaria, comenzaron a rendir exámenes para certificar sus saberes y así poder, en caso de aprobarlos, ingresar a transitar el nivel universitario. Esto se da en el marco del programa Más Inclusión, Menos Reincidencia del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 12 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.